Está transmitiendo para la ciudad y la región Radio Gran Rosario 88.9 Con estudios centrales y planta transmisora En Córdoba 955, tercer piso Desde Rosario, provincia de Santa Fe República Argentina Radio Gran Rosario El sonido de 88.9 es el sonido de la ciudad ¿Le acompaña la mala suerte? ¿Sus animales se mueren? ¿No tiene éxito en sus cosechas? ¿El dinero no le rinde? ¿Enamora y fracasa? ¿Juega y pierde? Visite los más dinámicos profesionales de la mente. Son Manantial de Sabiduría, Hermandad de Curare. En Rosario, única dirección. Calle Santa Fe, número 4336, entre las calles Valparaíso y Lima. Línea Psíquica. Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta...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 Muy buenas noches, 20 horas un minuto. Estamos desandando junto a Luis y quien te habla, Damián Casino, este nuevo programa número 39, Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Parpacelli, y el gusto enorme de trabajar con mi amigo Damián Casino en esto que hemos denominado Boxeo Planeta y por supuesto, como lo hacemos habitualmente, agradecemos el respaldo de todos aquellos que comercialmente nos dan una mano para estar en el aire, la gratitud enorme también para todos los oyentes a nivel local, nacional e internacional y por supuesto dispuestos a ir desgranando lo que ha sucedido en el mundo del boxeo y también lo que va a suceder. Vamos, indudablemente, a tener un buen fin de semana, muy ajetreado, porque con Damián Casino ya tenemos preestablecido que estaremos presentes en el Festival de Sportivo América, allí en la calle Tucumán, entre Valcarza y Oroño. Y, por supuesto, también vamos a tener la posibilidad de ir a Corrientes y Bullar, en el Palacio de los Deportes, estadio Luna Park, para una doble velada por título del Mundo, con atractivos combates preliminares, y se dice que va a estar presente Evander Holyfield. Vamos a dar comienzo eh, con el informe de aquellos combates que hemos presenciado y mandarle un abrazo muy grande nuevamente a todos los anunciantes y decirle que Olimpia Deportes, como así también Thompson y Williams, van a estar con una consigna muy sencilla, con una de las figuras que va a subir al cuadrilátero mayor de Latinoamérica, como es el Estadio Luna Park. Damián. Bueno, Luis, eh, como bien decías en el comienzo de este programa número 39, eh, ya van transitando bueno, los diferentes programas y el gusto enorme de poder eh, compartir eh, todo el universo boxístico aquí en una emisora como es la 88.9 Radio Gran Rosario que se presta y nos presta todos las, eh, los servicios disponibles. Tenemos nuestra CPU para trabajar también y ver eh, todos los amigos que entran en el blog. Eh, www.oxeoplaneta.blogsplot que es el, el blog que acompaña este programa radial. Y, y bueno, tenemos mucha mucha pero información, eh, lo más eh, trascendente eh, fue sin dudas el campeonato de Chávez Junior, Julito, el hijo de eh, Julio César Chávez, uh -huh. eh, se consagró campeón del mundo eh, enfrentando a Sebastián Esbik en, en una pelea. Bueno, de poco ritmo, eh, una pelea que se sabía ya de comienzo, eh, como lo titulé en el blog, Asunto Arreglado, eh, el Consejo Mundial de Boxeo le abrió las puertas a, a Julio César Chávez Jr. para que pueda obtener y ser el primer campeón mediano eh, en consagrarse mexicano, versión Consejo Mundial de Boxeo, Luis. Y como veníamos hablando y charlando en diferentes programas, esto se veía venir. El Consejo Mundial de Boxeo lo había declarado campeón emérito a, a nuestro Sergio Maravilla Martínez, eh, dejándolo en una posición media extraña, porque ahora eh, no, se, no se saben los rivales, no se sabe eh, qué título defiende, campeón emérito. Muchachos, esto no tiene seriedad. Eh, le allanaron el, el espacio para que Julito César Chávez Jr., sea el campeón mediano. Me parece eh, una vergüenza de parte del Consejo Mundial de Boxeo. No sé si vos, Luis, compartís mi idea. Eh, no solamente comparto tu idea, sino que espero un, que rápidamente se revea este tipo de eh, situaciones que no le hacen nada bien al boxeo. Eh, quiero recordarle a la audiencia que nosotros vimos, tal vez usted también lo vio, eh, este espectáculo en el Staples Center que vino vía Golden Nocao, Canal 45 ¿Eh? Así que bueno El periodista mexicano Arriesgó decir una frase que copié Uno trata de escuchar con la mayor atención Y también observar el combate Con la mayor concentración posible Dijo que Sergio Maravilla Martínez Los noquea a los dos Y en la misma noche O sea a que no es poco piropo del periodista mexicano ¿eh? Comparto totalmente Sería eh, una masacre Te diría Luis, si lo agarra nuestro Sergio Maravilla Martínez a, a este chico alguna. Chávez que, sí. que, bueno, se le hicieron las cosas fáciles para que llegue a campeón del mundo. Pero ahora sí. hay que sustentar eso. Sí. Cuidado que esto puede ser positivo si se lo ve desde, el lado de, desde que llegó a campeón del mundo. Pero cuando tenga que refrendar arriba del ring lo que es un verdadero campeón del uh -huh. mundo, veremos cómo se comporta Julito César Chávez Jr., ¿eh? Cuando se encontraban en la línea de fuego, en lo que es la media distancia, obviamente hubo pelea franca, pero para mi gusto deberá mejorar y mucho Julio César Chávez Jr. porque recibe demasiado castigo. No creo que pueda dar más de lo que da. En, un, en alguna vez lo, lo escuché a Sergio Víctor Palma, eh, hombre que supo pasar por boxeo Planeta, uh -huh. decir en, en el caso del de hijo de Koji, Koji Junior, eh, que había llegado a su techo, que no se le podía pedir más. Y a mí me parece que con Julio Ser Chávez también pasa lo mismo. Me parece que ya no tiene más para dar, no tiene más para exprimirlo o para sacarle eh, su parte técnica a los boxeadores. Eh, bueno, se puede mejorar en algunas cosas, pero ya eso de la parte, la condición innata se trae de, de la cuna. Y me ah, parece que dudas. este chico eh, ya llegó a su techo porque está bien entrenado, pero bueno. Eh, yo digo que no está a la altura de un Paul Williams, de un Sergio Maravilla Martínez. Eh, me parece de que, que hay otros nombres eh, de más fuste para, para que estén en ese, en ese espacio que es eh, el campeonato y en los primeros puestos de título del mundo, ¿no es cierto? Bien, recordamos que tenemos siempre la consigna en esta edición número 39 de Boxeo Planeta. Eh, tiene que ver con una de las figuras que se va a presentar en el estadio Luna Park. Eh, y es nada más y nada menos que Jessica Bob. Linda la petiza. ¿eh? Eh, Linda petiza, que boxea muy bien, tiene muy buena técnica, a mí me gusta cómo se traslada sobre el ring, tiene un muy buen juego de piernas, cintura, visteo, tiene combinaciones a veces realmente interesantes. No tenés que decir eh, simplemente cuál es su apodo. Es muy simple, muy sencillo, siempre tratamos de hacerlo sencillo y la gente del ambiente del boxeo retiene y mucho porque es una característica de la actividad el apodo ¿Eh? El, el, el sobrenombre eh, con que los boxeadores tratan de distinguirse de sus colegas. ¿Cuál es el apelativo, el sobrenombre de Jessica Bob, la chica oriunda de Wilde? Lo tenés que hacer eh, simplemente llamando, ¿eh? no, no. Llamás por teléfono. Y... Al 424-2769, ese es el teléfono de la emisora, eh, Radio Gran Rosario 88 9 Y, y bueno, eh, podés llamar y decir la. ¿La respuesta correcta? De todos quienes participen y, por supuesto, tengan la respuesta correcta, el primero se va a llevar una remera de Olimpia Deportes, de Mendoza 1028. Allí, en Olimpia Deportes, donde no te podés comprar guantes, cabezales, bolsas de vinilo, bucales, protectores, es decir, Tienen todo de lo que, todo que tiene que ver muchachos. con el universo sí, sí, de la sí, alimentaria sí. del boxeo y también de artes marciales, y eso es también para la gente que hace danzas. Y, por supuesto, la gentileza, de Thompson y Williams, que siempre sorprende, a veces es un suéter, a veces es una camisa, una corbata, un detalle, y de paso te digo que Thompson y Williams, Peatonal Córdoba, 1060, es el lugar indicado para comprar el día de papá, ¿a dónde voy a comprar? A Thompson y Williams. Atención le... personalizada y de primera. Así es, le agradecemos la gentileza siempre a Aristides Bruno, que en estos momentos nos está escuchando, está acompañada de Vanessa, su esposa, este, por supuesto Facu, y la Luli, que son sus hijitos. Un ¿Eh? abrazo grande bueno, para él. Un saludo también. Eh, Luis, cortito, te tiro dos eh, confirmaciones. Eh, Khan Yuda ya está confirmado. Esto, ya llegaron a un acuerdo para el combate unificatorio de título mundial superligero entre el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el inglés Amir Khan, eh, que tiene, ostenta un récord de, de 25-1 con 17 knockouts, y el titular de la Federación Internacional de Boxeo, el estadounidense Sab Yuda, que ostenta un récord de 41 peleas, 6-0, uh -huh. eh, con dos sin decisión, y 28 knockouts, un gran récord, tiene esa ayuda también. Eh, esto se llevaría a cabo el 23 de julio en Las Vegas, en, en Las Estados Vegas. Unidos. Muy bien, es una buena confirmación también y una el... promesa de combate interesante. Sí, sí. ¿Eh? Eh, también está casi cerrada la pelea entre Maidana eh, con Guerrero, eh, Ajá. El Richard Schaeffer, presidente ejecutivo de Golden Boy, ...entabló conversaciones para que... ...bueno, la batalla se cierre lo antes posible... Eh, ...la contienda sería como ya se ha dicho... ...en súper ligero... ...por lo que Guerrero tendría que subir una división... ...lo que tal vez le restaría poder y velocidad... Eh, ...la primera opción para el fantasma era Amir Khan... ...sin embargo, este ya cerró su pleito contra Sabyuda... ...entonces el futuro de Maidana... ...estaba... En, ...en el futuro de Maidana estaba la revancha con Eric Morales... ...que no se va a realizar... ...pero el argentino... Ya tiene confirmada la pelea con Guerrero Con el fantasma Guerrero Un gran boxeador ¿eh? Muy bien, me gustó la... Está, con... eh, el chino Maidana está en el primer nivel ¿eh? Sin duda alguna Los primeros eh, nombres eh, Fíjate lo que arriesga Guerrero Vos hiciste un, un, un... Sí, sí, tiene que subir una división eh... Claro, pie, pierde poder y pierde velocidad ¿eh? ese, ese tipo de cositas propiamente la dice alguien Que está muy metido en el boxeo Que lo practica Que tiene el panorama muy pero muy claro eh, ¿Qué más viste? Déjame Luis que mande saludos. Eh, veo que están entrando en el blog a la gente de Barcelona, eh, de Cáceres, Cádiz, eh, gente que entra de España. Eh, van entrando en el blog, eh, van compartiendo junto a Boxeo Planeta desde aquí de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, tierra de Lionel Messi. ¿eh? Así es. A la gente de España le mandamos un saludo grande también. Uh -huh. Eh, pues vos de España, yo de México, días pasados tuve la oportunidad, cuando me metí en el blog, de ver que mucha gente de México se acerca y por supuesto eh, uno cuando dice Querétaro, Sinaloa, Sonora, oh. eh, Estado de Durango, Distrito Box. Federal, este, de Chihuahua, eh, obviamente Aguascalientes, de, de esas ciudades, de esos lugares maravillosos que tiene México, han surgido desde siempre figuras de primer nivel. Grandes campeones, en algunos casos inolvidables. Bueno, Luis, ¿querés que entremos en, en lo que fue ah, te te... la velada? Sí, dígame, te te... compañero. Recordame que después te voy a mencionar un pluma que me pareció muy interesante. Ah, bueno. Eh, como bien te decía, vamos a entrar en, en lo que fue la velada, en el Centro Deportivo Municipal CEDEM de Caseros, el número uno en Caseros, provincia de Buenos Aires, en la que bueno, se presentó Gonzalo El Patón Basile, eh, y que, bueno, ah. se impuso al santacruceño Miguel Ángel Cachete Morales. Eh, una pelea... Uh -huh. Este chico Morales, eh, bueno, chico, 42 años. Empezó y debutó en el año 95 en categoría mediano. Uh -huh. Hoy peleando en pesados. Eh, le recordamos a la audiencia que tiene 42 años en ¿Sí? el oriundo sí. de Río Gallegos y que subió con 98,6 kilos. Una locura, Un muchacho que, que supo andar por la división mediana Hoy peleando en pesado Con un pesado natural como lo es eh, eh, Gonzalo Basile Bueno, me parece un despropósito Yo no sé las autoridades de la FAB Cómo permiten este tipo de peleas eh, que... Voy a decir eh, y, y referenciar esto eh, hizo, un, hizo un combate Respetable Miguel Ángel Morales Por la edad que tiene sí. eh, Por el sobrepeso que tiene eh, La altura que tiene ...pero cuidado que los golpes del patón Basile eh, los tiró, los colocó... Eh, ...y esos golpes, al no perder por nocaut eh, se van absorbiendo... ...llegó a, a la cuenta, a, la, a los 10 rounds este, sí. este muchacho Morales que es de 42 años... ...Gonzalo Basile eh, no está para grandes cosas... Eh, ¿cuánto, le, ...¿cuánto le tendría que durar eh, un muchacho de 42 años... Que, que es un pesado, engordado. Lo tendría que haber terminado. Podría haber llegado hasta, hasta el tercer round. como, como tomándose los primeros rounds de estudio, pero después hay que terminar la pelea. Que llegue a los 10 rounds este boxeador, bueno, eh, desmejora el rendimiento de Gonzalo Patón Basile. ¿no Vos cierto? sabés que yo tomo siempre las. los guarismos de las tarjetas. Sí, sí. Hago mi tarjeta. Y siempre pongo cuatro o cinco líneas que tienen que ver con lo que me dejó la pelea. Que El puede combate. ser compartido o no, porque esto es un deporte de, apre de apreciación. Sí, sí. Puse que realmente fue, vimos un combate de nivel de cabotaje. Ah, bueno. eh, Que se entregaron, pero Morales duró mucho porque Basile no tiene puños de poder y es precario, ordinario, sin nada ofre para ofrecer y lo vi hasta vacío. El combate me resultó aburrido y no discuto que Basile haya ganado de manera unánime. No. Pero es... De tono menor. En realidad, vos dijiste algo que es muy cierto. Si Basile tuviera golpes realmente de poder, un poco más de boxeo, un poco más de gimnasio y condiciones, Morales no le debería haber durado no más de un par de vueltas. Seguro. Y Basile defendió el cetro latino interino uh -huh. versión Consejo Mundial de Boxeo. Eh, bueno, la categoría pesada hoy no tiene nombres de fuste a nivel nacional y, y a nivel latinoamericano, eh, tampoco hay grandes tampoco. boxeadores no, por sí, eso no. es que el patón Basile eh, bueno, todavía se sigue destacando eh, el hombre se presentó muy bien atléticamente, bajó unos kilos eh, mm. creo que hablaban de que había bajado sí, algo de 7, 8 kilos sí, estuvo, sí. estuvo bien presentado <coughs> pero eh, no tiene la jerarquía de, de un pesado eh, de lo que estamos acostumbrados a ver en, en el extranjero, sí. ¿no es cierto? Ah, así extra, que bueno extrañamos y mucho Y estoy hablando, voy a mencionar a alguien desde hace muchísimo tiempo. Sí. Desde Oscar Natalio Ringo ah, bueno. Bonavena, no, sí, sí, el sí. hombre oriundo de Parque Patricios que lamentablemente terminara trágicamente Pero, su vida, no tenemos un peso pesado que de alguna manera uno diga, bueno, dignifica no solo al boxeo, sino eh, a esta división, ¿no? que es la división sí, de los completos. No sé si compartís conmigo, Luis, eh, me parece que la categoría pesado está un poquito devaluada a nivel nacional e internacional. Ah, eh, no, internacional hace eh, muchos años. Eh, años. Hace eh, muchos eh, años. Eh, los clicos sí. se han destacado. Eh, hoy por hoy prácticamente ellos están eh, manejando dominando. la categoría. Claro, ¿sí? están dominando la categoría. Y... Y bueno, supieron ser perdedores de Lennon Lewis. Ya no tenemos esos grandes nombres. Bueno, Evander Holyfield que por ahí sigue peleando, pero ya no es el mismo, con 48 años. qué le podemos pedir de George Foreman. Claro. Bueno, el gran Mike Tyson. Mike Tyson. Falta un nombre, algo... Vos querés hacerme como yo soy más veterano que vos, sos un pícaro, vos querés que yo retroceda. Y te voy a dar el gusto porque vos sabés que te aprecio. Vos querés que yo nombre a Floyd Patterson, a Joe Fraser, esa muchachada. Eh, al más grande, no creo que puedo parar. ¿Me puedo parar? ¿Me puedo parar. Pero ¿Cómo no? Muhammad cómo Ali. no. Vi algunas películas de Joe Louis, pero bueno, este, no están más. Son, son hombres del, del pasado. Pero bueno, no perdamos las esperanzas no. y ojalá por ahí podamos ver. Vamos a ir a una pausa, fuerte. pero quiero antes de ir a la pausa. Sí, Déjame que te tiro sí. los resultados para cerrar la velada. Ahí del cerramos CDEN. por completo, me parece prolijo. Cerramos la, la velada. Rodolfo Epi Martínez. Perdió por decisión unánime, tras 10 asaltos, con Diego Ledesma. Eh, esa pelea también eh, tuvo oportunidad de verla. Eh, Rodolfo Martínez también, eh, vacío, eh, falto de ideas, uh -huh. bien atléticamente, pero se vio superado por un Diego Ledesma que le presentó una batalla, una buena pelea, bien firme, con golpes eh, tirados eh, eh, a precisión. ...en tiempo y distancia... ...es decir sí, sí. que lo dominó a criterio... ...a Rodolfo Epi Martínez... ...este chico que está... Eh, ...bueno, apoyado por el sindicato de camioneros... Ajá. ...y que bueno, desmejoró su récord... ...y perdió por puntos... ...ante este chico Ledesma... ...que las tarjetas fueron... ...94, 97, 94 y medio... ...99, 94 y medio... ...98, estas tarjetas... ...refrendan el resultado... ...de Diego Ledesma que ganó por puntos... ...esto fue en categoría Welter, Luis... Muy y bien. también un lindo knockout el de Alejandro Falliga ganó en knockout 1 frente a Carlos Araya en categoría mediano esto estaba pactado 6 rounds pero Alejandro el flaco Falliga la terminó rápido bueno, también este chico no era un rival de fuste para Alejandro Falliga eh, Carlos Araya se vio superado ampliamente ya en el primer round, se notaba de que eh, había una diferencia de velocidad, potencia sí, bueno, todo, sí, sí. todo todo superado Y, y bueno, Falliga se llevó por nocaut 1 esa gran pelea Fernando Arguello empató por decisión eh, unánime tras cuatro asaltos con Rodrigo Escasena eh, tarjetas eh, fueron 39-39 38-38, 38-38 las tarjetas para este empate y como último combate categoría super mediano Roberto Moreno eh, ganó eh, por decisión unánime tras cuatro asaltos a Alexander Batista Esto, bien. para cerrar, fue en el CEDEM, número uno de Caseros, provincia de Buenos Aires, el pasado sábado. ¿Sí, Luis? Muy bien, presentó la información, Casa Sunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas en artículos para el hogar. El universo del artículo para el hogar, cuando tiene alguna nana, algún daño, alguna dificultad, por supuesto que si va a Casa Sunino, charla con Jorge Montevideo 874, o le avisa que va a ir 153-862-719, Quédate bien tranquilo que el problema va a estar solucionado. Nos vamos a la primera pausa en esto que es Boxeo Planeta. En la, 89, en la 88, 9 Radio Gran Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Zo een we Boxeo Planeta, en ochenta y ocho estás compartiendo Boxeo Planeta.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 Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-683340.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 20, 25 minutos, continuamos en Boxeo Planeta, aquí desde la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, Damián Casino, Luis Parpaceli, quienes te hablan, te desean, obviamente, lo mejor, en el sentido personal, en el sentido laboral, y te agradecemos, además, el hecho de que siempre nos sintonices para interiorizarte de todo aquello que está vinculado a la actividad del boxeo a nivel local, nacional e internacional. Eh, vos me decías... Eh, ¿Qué es lo que me pareció destacado que vi este fin de semana Tenés Bueno, un, un pluma destacado ¿no? vi un pluma realmente interesantísimo pero un pluma de esos que me parece a mí puede llegar a ser figura estelar se trata ¿Tiene de Miguel pasta, como dice tiene Miguel se llama Miguel Miki García tiene 23 años es oriundo de Oxnard, California tiene un récord de 25-0 con 21 oh. división pluma y a 10 vueltas se enfrentó a Rafael el Chocho Guzmán 25 años de Guadalajara, el hombre, con un récord de 28, 2, 20 por la vía rápida. Claro. ¿Qué es lo que yo vi en este muchacho? Ante un rival realmente de Fuste, que es potente, con ambas manos, velocidad, muy buenos golpes rectos y curvos, tiene un 1-2 impecable, como hace rato que no veo, y demolió con derecha imponente sobre el oído, knockout 4, Y me pregunté sobre el final de la pelea cuando vi la reiteración de la exposición boxística que hizo Mickey García. ¿Será figura estelar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Recuerden, el tiempo será testigo. Recuerden, el tiempo será testigo si Miguel Mickey García, de Oxnard, California, de tan solo 23 años en la categoría pluma, pinta para ser uno de los grandes atractivos del boxeo del mundo. Bueno Luis, ¿cree que vayamos calentando motores eh, lo que va a ser la velada de este próximo viernes en el Club Esportivo América de aquí de Rosario, te parece? Nos metemos desde ya en la velada e invitamos a todo Rosario y Gran Rosario que se lleguen a Esportivo América. Viernes 10 de junio a partir de las 21.30 horas Tucumán 2149, título Santa en juego, pelea de fondo, 10 ah, bueno. rounds. Bueno. Leandro Trini Albornoz enfrentará a Rubén Rojas, eh, de San Jorge. Uh -huh. eh, en semifondo, un gran combate de dos chicos muy nobles. Lucas Obregón estará enfrentando a no Cristian, el huracán Díaz, el pupilo bueno. De, bueno, de Enrique Sánchez, hombre que también supo pasar aquí por Boxeo Planeta. Perdón, y el grande, re repetime, repetime otra vez, Lucas Obregón. Lucas Obregón enfrentará a Cristian, el huracán Díaz. Díaz, Perdón, de Puerto San Martín, el chico. Peleón, porque no, Cristian Díaz tiene muchas cualidades, muchas condiciones técnicas. Son dos chicos que se entrenan mucho y, y bueno, muy nobles, muy, muy buena gente, seguro que se van a respetar a, arriba del ring y, y va a salir un lindo combate, eh, que eso es lo que sí. verdaderamente la gente se quiere llevar, de una velada eh, como es, y, y en el Sportivo América sí. justamente que Las grandes peleas que ha habido ahí, bueno, hoy hay que refrendarlas con nuevos nombres. No, duda, eh, Esperemos que, bueno, este semifondo y este fondo eh, den que hablar. Porque, no. bueno, algunas eh, peleas que hemos visto en otras oportunidades, eh, <coughs> la última pelea del Trini del Bornoff no nos gustó. Eh, bueno, ¿Puedo el luchador que le Puedo trajeron, decirte algo. Tengo dígame. la sensación de que estas dos peleas van a ser buenísimas. Ah, bueno. A interesantísima. A Yo te iba a preguntar algo. Lucas Obregón. Creo, eh, ¿Es hombre de gimnasio? Sí. Bueno, entonces asegurado. Eh, sin duda alguna, Trini Albornoz en una de esas se destapa y hace el peleón. Y a lo mejor Rubén Rojas es equivalente. Y querés que te diga una cosa: Cristian Díaz tiene muchas condiciones. Pero sabés lo que tiene de bueno también Cristian Díaz? Dígame. El rincón, papá. ¿Quién está ah, en el rincón? ¿Quién está en el rincón? Enrique Sánchez. ¿Y, y bueno, cómo lo exigen? ¿Sabe algo Enrique Sabemos Sánchez? De la de Enrique, Sabe, de la, y es serio. De, de y es profesional, es sí, sin sí, duda sí, alguna. Sí. ¿Qué más? Y como peleas complementarias, eh, el furia Quiroz se enfrentará a Luis Rodas. Estos dos chicos son de Rosario. Eh, también esta pelea va a ser en, en profesional. Es decir, que vamos a tener sí. tres peleas profesionales. Eh, quizás ahora nos pueda refrendar todo esto Pedrito Dáquila... Eh, prometió que iba a estar eh, comunicándose con nosotros para darnos los pormenores de esta gran velada en el Club Esportivo América 2149 de nuestra ciudad. recordarle y... la vía de comunicación a Pedrito. Sí, sí, las vías de comunicación aquí de la emisora es el 424-2769. También eh, recordamos la consigna, Luis, era... El apodo, el, apodo, el apelativo, era... el sobrenombre de Jessica Bob. La... La tú, la, la... Ay, no, eh, no, pero no. tan fácil, I know, I know, I know. tan fácil Te llevas la remera de Olimpia Deportes Mendoza 1028, el abrazo grande para Walter y Gustavo Y también, por supuesto, la gentileza de Thompson y Williams Indumentaria de primera línea Peatonal Córdoba 1060 Ahí tenés el regalo para papá Bueno, eh, tenemos peleas complementarias amateur También en, en la velada del de, Club Esportivo América Noelia Gutiérrez enfrentará a Lorena Moreira José Ojeda estará combatiendo con Carlos Rivas. Eh, Joana Trevisán enfrentará a Dayana Juárez. Y Eliseo Funes combatirá con Jonathan Cerruti. Eh, probablemente puede haber algún cambio. Esta es eh, toda la cartilla sí. de peleas que nos había acercado Pedrito D'Aquila. Y, y bueno. Seguro que vamos Bien. a estar compartiendo con, sí. eh, con una todo el ambiente pugilístico Sí, pues te, porque... te hago una pregunta. ¿Tenés alguna remerita de, de Boxeo Planeta? Remerita, sí, señor. ¿Tenés una? Sí, Olimpia porque Deporte siempre Olimpia me Deporte. Sí, no sí, Sí, porque tengo ganas de, de hacer algo que vos me dijiste. Vos me tiraste la idea y que la última vez no pudimos porque en el apuro nos la olvidamos. Este, hay una remera para el árbitro de la noche. Probablemente sea hay una remera José Díaz, ¿eh? no sé, o, o, o puede ser lo Pereira, vamos a ver. Para el árbitro de la noche hay una remerita, hay una remerita sin bueno. duda alguna. Eh, además, este, quiero felicitar, eh, por supuesto, porque sé que el cuadrilátero va a lucir como en la última oportunidad, y por supuesto el abrazo grande para Roberto Nicolás Benítez, que forma parte de la estructura de organización de estas veladas. ¿eh? Para Roberto y Nicolás Benítez, el abrazo grande. Parte también de para, para Freddy Rivero, para Iván Proti, para todas las muchachadas, para la gente que nos recibe y nos da el lugarcito para la prensa. Ponderemos eso porque vale la pena. Estamos, eh, Lo que está bien hecho, está bien hecho. Estamos cómodos. Eh, sí, señor. De a poco vamos mejorando, sí. vamos teniendo nuestro espacio también. Y está porque... fresquito. ¿Sí? ¡Preparen el café hoy en Sportivo llamaba, América. Hoy cuando sí. me confirmaba Pedro Dáquila que probablemente esté compartiendo este programa con nosotros, me decía puedo eh, dar eh, bueno toda la cartilla <coughs> de las peleas. Seguro. Pero eh, Pedro este espacio Boxeo Planeta es para ellos. Es para ellos. Sí. Eh, nosotros eh, somos interlocutores y este espacio es para que todo el mundo pueda opinar bien y como se dice en la jerga con buena leche. ¿eh? Con buena Acá leche. lo que hacemos lo hacemos de corazón. Por Conto supuesto que sí. Y cuando eh, bueno, tuvimos eh, la idea de, de generar este programa, este espacio boxístico que hemos denominado Boxeo Planeta y que acompañamos con nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com Un lujo Bueno, eh, siempre la consigna fue, este espacio es para los muchachos, para los boxeadores que uh -huh. son las verdaderas estrellas y los principales dueños de, de este espacio boxístico que es de ellos Sin duda, cuando yo hablaba del café Digo para redondear lo que de por sí Es muy buen buffet en Esportivo América Se come bien Cuando vos vayas a Esportivo América Tenés un buen buffet, tenés un gimnasio eh, Realmente a todas luces Y Esportivo América es un clásico Lo vas a disfrutar, vas a ver que vamos a tener una velada Realmente interesantísima Te tiro otra información Veneno Rubio Ya ganó su, su pelea eh, el noqueador eh, Marco Antonio Veneno Rubio demostró por qué es el aspirante número uno uh -huh. del título mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí, y, bueno, se empieza a complicar la carrera de Julito César Chávez Jr., eh. Este hombre Veneno Rubio pega y pega fuerte. Eh, ya se lo nombra como retador obligatorio de... Julito César Chávez Jr. Uh -huh. eh, venía Veneno Rubio de superar por la vida rápida en tres rounds. Al argentino Ricardo Marcelo Ramallo en la pelea estelar de la función eh, Dinamita en los Puños celebrada eh, en el foro Polanco. Eh, hoy por hoy, entonces, Veneno Rubio es el retador oficial en categoría mediano versión Consejo Mundial de Boxeo. El abrazo grande, el saludo a Carlitos Cirusta. Eh, quien tuvo la, Ciro, la deferencia capo. de invitar a Luis Parpaceli y a Damián Casino para que compartan eh, la próxima velada eh, de doble título del mundo en el legendario Estadio Lunapar. Eh, vamos a estar eh, cubriendo para Boxeo Planeta eh, toda la información, toda esa jugosa velada en la que también va a estar presentando a un gran boxeador como Héctor, el Tigre Saldivia, El abrazo grande entonces para Carlitos Irusta por la invitación eh, a esa velada. También eh, el saludo grande a Luciano Pol Ploner y, y a Pablo, eh, el gimnasio de lucho que está ahí en Alén y Pellegrini, amigos, siempre sintoniza sí. la radio. Eh, el abrazo grande va a estar cumpliendo años el viernes. El viernes, viernes cumpliendo. Sí, sí, sí, sí, le, le vamos mandando saludos a, a Ariti Bruno, el gerente el amigo, de Thomson y William de Petronal sí, Miso. En cualquier momento voy a ir al gimnasio de Luciano Ploner. Eh, es decir, guarda cuidado que, te... que exige y mucho ¿eh? va a tener que no, no, sí, cómo está? va a tener que bajar unos kilitos Arístide, medio parece. pesado eh, no, no, medio vale. pesado pesado ¿eh? este eh, quiero decirte algo mira en un grupo de amigos que dice mira te escuché la vez pasada Está, a él le gustan mucho las efemérides, ¿no? Este, y por ahí vamos a implementar, a partir del de la próxima entrega de Boxeo Planeta, me dice que estaría bueno, una manera de reconocerlos, de recordarlos, es la fecha de nacimiento de algunos grandes boxeadores eh, de todos los tiempos. Uy, qué lindo dice No estaría, dice no estaría malo decir, um, este, eh, hoy hubiera cumplido años... Este, eh, no sé, eh, Pascual Pérez, Abel Laudoño, Ramón Lacruz, Carlos Cañete, Santiago este, Santos Benigno Laciar, Héctor Patri, Pajarito Hernández, Arce Rossi, Martillo Roldán, Julio César Vázquez, Martín, Miguel Ángel Roldán. Campanino, Amelio Piseda, eh, Jorge Fernández, Carlos Monzón, Eduardo Lauza. Me tiraron una lista José, Juan Martín Látigo Colle, José Meno, el Chino Pita, Alfredo me. Buneta, me dicen Cirilo Uy, Gil, Celestino de... Bailone... Pero dice, viste, Víctor Salazar, Gregorio Goyo Peralta, Abenamar Peralta, su hermano, nombre, me tiraron una lista, un bombardeo, anoté unos cuantos, ¿viste? Pero, y está bueno, lo vamos a hacer. Bueno, Luis, eh, siguiendo con la información, Bárbaro. Eh, te cuento que Rebeco ya tiene... El cotón. La, sí, el cotón Rebeco tiene una nueva chance eh, este próximo viernes en el estadio Vicente Polimeni, de las eras Juan Carlos Rebeco tendrá la oportunidad de volver a consagrarse por tercera vez campeón mundial eh, bueno, es un dato histórico ya para el boxeador local porque ninguno uh -huh. tuvo esa oportunidad, el cotón eh, sin dudas es uno de los boxeadores más carismáticos del boxeo mendocino de los últimos años y buscará sumar a su foja una nueva corona eh, la de la categoría mosca, uh -huh. eh, tras haber dejado mosca. vacante el título mundial mini mosca de la asociación mundial de boxeo en febrero pasado eh, este chico, Rebeco, que tuvo bueno, problemas con Osvaldo Rivero y que ahora está manejado por eh, Mario Arano. Eh, consiguió rápido una nueva chance ese Mario Arano. viste que Perdón, ¿con quién está ahora? Mario Arano. Ah, bueno. Eh, ¿Te diste cuenta que veníamos no, no le venimos cerrando con, con las líneas que vamos marcando en el boxeo? Decíamos que Mario Arano está trabajando sí. muy bien. Y bueno, después de, de que el cotón... Rebeco tuviera que abandonar el título del mundo uh -huh. porque nadie se lo sacó arriba del no, ring. Eh. No cuidado, Se lo sacó seguro. la Asociación Mundial de Boxeo porque eh, bueno no sé qué tipo de contrato tenía firmado con Osvaldo Rivero. Sí. Es decir que bueno el, el campeonato eh, te lo sacan abajo del ring, eh. Ajá. En vez de, de subir arriba sí, y, sí, y disputarlo, sí, sí. no no te lo sacan a, abajo ya. Eh, no es más campeón. <coughs> y bueno Mario Arano ya mmm, le consiguió una nueva chance entonces este viernes estará enfrentando al venezolano. Jean Piero Pérez a 12 saltos, eh, este chico Pérez eh, no es eh, el, el gran rival, el que merecería el cotón, pero bueno, hoy está buscando ver, una nueva chance me... de título Mosca, sube una categoría, Vamos a ver. interino título interino. Eh, Vamos a ver, una... no hace cosa que no suceda como en, la ulti... en, las últimas... en los últimos días con con el pibe Dorrego cuando enfrentó al chileno, al oriundo de Osorno, ¿eh? que fue la gran sorpresa. Bueno, esperemos que Rebeco se consagre este. nuevamente campeón del mundo, Seguro. en este caso va a ser interinato. ¿eh? Permitime eh, recordar a la audiencia Como que es digamos, un halago también para, para quienes aman al boxeo y, y por supuesto que me gratifica y mucho. Eh, yo participo en AM830, LT8, Radio Rosario, de un programa que tiene casi... 20 años en el aire que se llama Rumbo a la Cancha. Es la transmisión habitual que tiene como cabecera Central Córdoba y todos los equipos del ascenso. Es un polideportivo, bastante bien nutrido, y me han permitido ya hace 5 o 6 años esta parte hacer una pequeña agenda de boxeo. Eh, Rumbo a la Cancha ha sido designado para nominado para el Martín Fierro Federal. Y bueno, es una alegría enorme y por supuesto como está incluido el boxeo como información, no negado como en otros lugares, ni despreciado como en otros sitios, esto lo, lo quería eh, mencionar y agradecerles profundamente a Ángel Alberto Granato y Ricardo Barrera, que son los titulares de Rumbo a la Cancha, y a todos mis compañeros de trabajo de ese programa, que son obviamente muchos, Hernán Fani eh, Omar Sapienza, Víctor Timoneda, eh, Lucas Monte, Ariel Teitelbaum, eh, Luciano Petronio, eh, Alejandro Espinosa, un locutor de lujo, eh, y bueno, ya han pasado tantos, tantos periodistas Para hacer de rumbo a la cancha uno de los tres programas periodísticos del interior del país, nominado para el Martín Fierro Federal, que se entregará en el Casino de Santa Fe el oh, próximo bueno. 26 de junio, tal vez podamos viajar, y que por supuesto nos gratifica porque es una transmisión del ascenso que incluye boxeo y supera a muchas que transmiten la primera división. Y también estamos nominados acá porque dice que hablamos bien, que manejamos buenos valores, para tener la posibilidad de competir por algún premio, alguna distinción. ¿Es así o no? Eh, sí, Luis, eh, jerarquiza tu presencia aquí en Boxeo Planeta, el que estés compartiendo junto a, a todo ese ambiente periodístico de primer nivel y que bueno, te, como vos bien decías, dejan que intervenga el boxeo y en, una, en una emisora como es la 8 y el alcance que tiene no es pues poca supuesto. cosa y sí, que el, sí. el nombre Boxeo Planeta pueda circular en esa, bueno, en esa emisión que es rumbo a la cancha, la verdad que nos, eh, nos congratula a nosotros también, ¿no es cierto? Por supuesto, y yo me alegro muchísimo por, por el boxeo. Eh, indudablemente, ¿vos querés recordar dónde estamos? Sí, estamos en Boxeo Planeta. Esto es La 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Y por ahí estamos enganchaditos, nos dice Aníbal. ¿eh? Estamos enganchados, sí. Tenemos a Pedro Dáquila en línea, Luis. <risa> ¿Cómo va, Pedro? Buenas noches. Luis Parpaceli te saluda. Hola, ¿cómo te va, Paceli? ¿Bien? Bien, un gusto. Te saluda también mi amigo Damián Casino. ¿Cómo, ¿Cómo te va, va Pedrito? Bueno, el gusto enorme de que estés compartiendo... Una nueva misión aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario, como es nuestro programa número 39, Pedro. Bárbaro, bárbaro. No, ya lo estoy escuchando y realmente tienen, eh, aparte de un muy buen programa, una muy buena información para los amantes del boxeo, ¿verdad? Eh, estamos haciendo guantes informativos, Pedro. Eh, y estamos entusiasmadísimos por lo deportivo América y este viernes, así que... Eh... Decí lo que quieras, lo que tengas ganas. Bueno. decile por qué a la gente del boxeo hay que estar el viernes allí en la calle Tucumán. Mirá, porque primero que es un evento importante, se va a pelear por un título santafesino, cosa que al tener ya la, el título, una pelea, digamos un título, sea cual fuere, porque puede ser un santafesino, uh -huh. un argentino, eh, ya indudablemente que estabas hablando de dos rivales de, de Fuste, ¿verdad? Porque indudablemente que van a pelear por algo importante. Cierto. Eh, en este caso, bueno, Leandro Trini Albornoz, que aparte de estar ya ranqueado internacionalmente, busca su, su lugar también en el, en el mundo del eh, pugilístico, ¿verdad? Y después lo tenemos a, Roja, a Rubén Rojas, que es de San Jorge, por eso mismo se va a hacer un título santafesino, porque son de la misma provincia, indudablemente, y, y bueno, que tiene lo suyo también, ¿no? Bien. Y tenemos también un, un buen semifondo, eh, Lucas Obregón va a estar enfrentando a Cristian el huracán Díaz, eh, sí, Pedro. De, sí, sí, de Díaz de Puerto San Martín, que sabemos que es muy querido por esa zona, y bueno, y Lucas Obregón, que es de acá de Rosario, que también es muy, muy, muy, va a ser muy linda pelea, hasta inclusive tenemos eh, la otra pelea profesional, que es el Furia Quiroz contra Luis Roda, sí, eh, sí. que también, o sea, por lo, dan espectáculo realmente, van a ser muy, muy buenas peleas, eh Y aparte tenemos también cuatro peleas amateur, como para redondear así una jornada linda, ¿no? Eh, Pedro, vos sabés que advierto acá, y vos corregime si me equivoco, pero me parece que eh, en el caso de Cristian Díaz de Puerto San Martín va a traer su hinchada, sí, Leandro Eltrini Albornoz va a traer la suya, seguro. el chico de San Jorge también va a traer a su gente, seguro. me parece que es un programa armado bastante inteligente. Sí, sí, vos sabés, mirá, yo soy una persona que siempre, cuando estoy en radio... Me gusta a la audiencia decirle siempre la verdad. En todo caso, en, en, en todo digamos, evento que he hecho, y he hecho varios, de este y de otro tipo. Eh, se sabe que hoy por hoy el boxeo es un tema para un promotor de boxeo. Vos sabés que las peleas profesionales, sobre todo, son costosas. Sí, señor. Entonces uno tiene que eh, hacer todo lo posible como para traer buenas peleas y que bueno uh -huh. y que realmente... Eh, sean atractivas y que eh, acá vos sabés bien que quien hace pelea, eh, o sea, el promotor de, de peleas le, le gusta mucho esto, pues sinceramente Sin duda, sí, a nivel sí. local eh, uno siempre está saliendo derecho, está porque No porque la gente no responda, porque vos sabés que las peleas realmente son, son caras, eh, o sea, indudablemente, aparte, quien se va, yo siempre lo digo... Que se va a pelear arriba de un río hay que pagarle bien. Sí, señor no, para que lo sí, no venderlo. No, seguro, y atenderlo como corresponde, porque sí, también por ahí sí, vienen sí. Eh, bueno, de ciudades de, de vecinas y cuesta traerlos, cuesta hospedarlos. Sí, Esto seguro, siempre seguro. Lo, lo referenciamos sí. junto a Luis porque eh, bueno, ya de, de hecho de que estén haciendo una velada y, y en este mítico estadio que ha sido eh, Sportivo América desde siempre aquí en la ciudad de Rosario. Eh, bueno, deja eh, pautas de que bueno, ustedes están tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Sí, sí, eh, nosotros lo... siempre lo que, lo que pretendemos, Pedro, es que bueno, se traten de traer rivales eh, que sean, eh, que se equiparen eh, y que tengan la misma la, previsión bueno, y la misma equivalencia, ahí, misma claro. equivalencia para que salga un gran combate. Seguro, porque seguro. Bueno, claro. esa es la idea y la gente lo que sí. quiere es eso, justamente. Sí, seguro. La... Vos sabés, Pedro, que quiero destacarle a la audiencia sí. eh, que ustedes, los promotores, en realidad. Eh, hacen un espectáculo que incluye un riesgo que otros espectáculos no tienen, porque ustedes están detrás de los boxeadores en función de que vengan lo mejor preparados posible. A veces hay un imprevisto que tiene que ver con lo estomacal, que tiene que ver con una gripe, eh, y, y hay que reemplazarlo. No es fácil el boxeador para llevarlo 10 puntos sobre un cuadrilátero. No. Y ese riesgo que corre el promotor hay que reconocerlo. Seguro. ¿Es así o no, Pedro? Sí, sí, yo te puedo contar eh, aparte... ¿Cuántas eh, anécdotas? Anécdotas de esas, un montón. Eh, acá nosotros me acuerdo que una vez eh, teníamos programada la pelea con, con Koji uh -huh. eh, y un día antes el rival ¿viste? No, no podía venir porque se enfermó, gracias a Dios nos salvó. Eh, Salami, que me acuerdo que nos mandó a un boxeador que se llama eh, El Aguijón. Bure... Eh, no, no, no, no, no. ¿Ah, no? no antes de, de El Aguijón, ah. Eh, Burel, eh, Burela. Ah, Burela. Eh, y realmente fue una pelea hermosísima, ¿me entendés? Y bueno, pero gracias a Dios nos salió bien, también te puede salir mal, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí. sí. Pedro, eh, una pregunta, sí. te digo, eh, esto... Eh, este tipo de veladas eh, se va a seguir haciendo en el tiempo? ¿Cómo viene planificada eh, Esportivo América? ¿Va a, tener, va a seguir haciendo eh, diferentes festivales? ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo que se van a suceder lo, los diferentes <coughs> festivales? Bueno, justamente nosotros estamos haciendo un proyecto, mi, mi socio, vos sabés que Edgardo, el ruso, sí. eh, en el boxeo nosotros hace bastante tiempo que, que estamos, pero siempre, viste, eh, bueno fuimos quien trajimos la tigresa cuña en aquella vez, con uh -huh. Teis Sport, etc. Esto en, te quiero comentar esto, que esto es un proyecto eh, al, eh, con larga, digamos, eh, que, que vamos a tener una, una larga, ¿cómo te puedo decir? Eh, eh, varias etapas, ¿verdad? Y las etapas eh, que queremos eh, cumplir es de menor a mayor uh -huh. y traerle a la ciudad de Rosario claro. una vez por mes boxeo profesional. Y con la idea de cada vez las peleas ser más importantes. Claro. Imagínate que empezamos con dos peleas profesionales, ahora ya también tenemos tres, estamos hablando de eh, peleas muy lindas para traer a Rosario, eh, llámese la, la locomotora Olivera, que uh -huh. hoy hablamos, hace dos días hablamos... Eh, con Bruce en Santa Fe, está muy entusiasmada por venir acá a Rosario, eh, el Patón Basile, eh, te estoy no. contando cosas que a lo mejor... Eh, no, no, bueno, no pero la te no, no, idea es tener pero... lindos proyectos. No, no, eh. muy lindos proyectos, y, y bueno, vamos a ver si... Mientras que nosotros demos espectáculo, yo creo que el público nos va a responder. Además, bueno, Pedro, estamos en la tercera velada en poco tiempo, es, eh, en Sportivo América. Eh, sí, sí, ya, o sea, esta es la segunda, ¿verdad?, Está. Eh, o sea, mejor dicho... Eh... Tres, tres seguidas en Esportivo América. La primera te recuerdo que no, no la habíamos hecho nosotros. No, pero, pero tuvimos... te quiero decir que Esportivo América va tomando vida. Sí, sí, y con sí. esta segunda que ustedes realizan, decíamos con Damián, que se van mejorando todos esos pequeños detalles que suman para hacer el gran espectáculo, Seguro. que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con decirte, mira Pedro, qué bien Esportivo América, qué bien presentado está el cuadrilátero, el rinzai, la organización, el lugar para prensa, el buffet, el, el, la gente sabe vez dónde tiene que hacer la cola para sacar las entradas. Es un buen complemento. Eh, es decir, de es un buen no, complemento. Sí, la buena sí, presencia sí. de la indumentaria de los boxeadores también sobre el cuadrilátero. El, el, la Hace gente todo. compra el espectáculo y hay que justificárselo. Seguro. Y se está haciendo. En el, en el cuadrilátero cada vez lo vamos manejar, mejorando más. este, este Mañana, eh, vamos, eh, perdón, el viernes, si Dios quiere, vamos a estrenar una lona nueva. O sea, son ah, cosas que se van, se, se van mejorando. Sumando. Es más, te voy a adelantar como primicia, ya con fecha... Eh, 8 de julio tenemos la otra velada el 5 de agosto y el 9 de septiembre o sea vos te das cuenta que ya Mirá programamos vos. el año prácticamente claro no, está. Eh, o sea que esto eh, bueno el proyecto es eh, una continuidad eh, y bueno, y vamos de menor a mayor, con muchas ganas de traer muy lindas peleas para Rosario. Bueno, bueno Pedro, eh, desde ya contá con, con el apoyo de Boxeo Planeta para todos estos próximos festivales que se van a venir. Eh, le, le decimos a la gente y le contamos que entonces este viernes 10 de junio, a partir de las 21.30 horas, en Tucumán 21.49, pelea de fondo... Título eh, Santa Fecino, Leandro Trini Albornoz enfrentará a Rubén Rojas de San Jorge. Y en semifondo nada más y nada menos que es Lucas Obregón enfrentará a Cristian en el huracán Díaz. Yo digo que es una antesala realmente importante, interesante lo que va a ser el lunes en el Luna Park. Nosotros vamos a estar en Esportivo América y nos vamos a ir a Luna Park. Mejor antesala no podíamos tener, Pedro. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Me ¿Eh? alegro. Lo, yo, si Dios quiere, también vamos a estar en el Luna Park. Que me mandó las invitaciones el amigo Rivero, Osvaldo. Bien. Que somos muy amigos, hemos hecho muchas veladas con ellos. Y quién te dice que a lo mejor en un futuro la idea también es acá hacer una pelea por título mundial. Bueno. Eso es lo que vamos a cerrar. Con, con, con tus propias palabras, vamos a cerrar esta nota invitando vos a la gente para que vaya a Esportivo América el viernes. Bueno, bárbaro. Primero, de, de invitar a la gente, quiero agradecerle a los dos. Yo sé que ustedes son amantes del boxeo como es uno. Y ya agradezco desde ya toda la colaboración para difundir esta pelea. Y bueno, yo quisiera decir también a la gente que yo sé que es, eh, tenés una gran audiencia, que los esperamos el viernes en un evento que va a ser de primerísimo nivel. Siempre les vamos a tratar de dar a la gente un poquito más. Ha sido Pedro Dáquila... ¿Eh? Un profesional, un amante del boxeo, no le falles, porque no le tenés que fallar tampoco al boxeo. Pedro, lo mejor para vos y para toda la organización. Bueno. Y el viernes, sin duda alguna, vamos a tener una linda velada. Bárbaro, gracias lo... por lo... participar con nosotros en Boxeo Planeta. Listo, lo esperamos y, y bueno, muchísimas gracias por todo. Por favor, ¿Eh? lo merecen. Chao, chao. Chao, Pedrito, chao, chao. Bueno, pasó... Eh, Pedro Dáquila, un hombre uh -huh. que está tratando de hacer eh, boxeo del bueno aquí en la ciudad de Rosario. Sí, señor, y merece que lo apoyemos. Ya vamos llegando al final de nuestro Bien. programa número 39. Sí. Y, eh... y, y bueno, hay gente que ha participado y hay gente que ha acertado. Sí, yo tengo mensajitos, vos nombres, tenés los sí, tuyos. Sí. Eh, bueno, usted tire su ganador, que yo voy a, a, a tirar el mío. Eh, eh, en realidad, a Jessica Bob, la oriunda de Wilde, le dice la tuti, simplemente la tuti. ¿Eh? y la remera de boxeo Planeta es para Jesús Aguirre un oriundo de corrientes al que no solamente le gusta el chamamé sino también el boxeo el de Thompson y William lo tenés vos el de Thompson y William es eh, bueno para José María eh, José María te ganaste el obsequio de Thompson y Williams el saludo grande a Aristides que siempre colabora con nuestro programa eh, bueno, también eh, quiero referenciar que a partir de mañana vas a tener la posibilidad de escuchar eh, grabado este programa tan jugoso y tan lindo que, que ha salido. Eh, va a estar eh, en, nuestro, en nuestro blog, en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Siempre tenemos la posibilidad de escuchar el programa grabado, lo bajamos a partir del día de mañana eh, y también vía Facebook también vas a tener la posibilidad de contactarte con, con nuestro blog y, y bueno, escuchar lo que ha pasado aquí en Boxeo Planeta. Eh, te, te doy eh, quiero, un, una, sí. una más, eh, un resultado. Sí. Ah, una información más, vamos. Eh, My Weather está confirmado. Esta no me parece que no la sabía. A ver si lo no, tengo acá. No. Si no te gano una. Bueno, eh, una, una, una. A ver. Usted está siempre Decime. con la guardia alta. Compañero. A ver, no, yo tengo una, pero no sé. Si My la tengo. confirmado con Víctor Vicius Ortiz. No, no. no ah, no, no la tengo. tiene, bueno. No, no. Ya está confirmada Ahí la pelea. Eh, por. Bueno. Esperemos que salga un gran combate. Floyd Espero. Mayweather estará enfrentando el 17 de septiembre. Título Mundial Welter, Consejo Mundial de Boxeo. Eh, el Pretty sí. Boy enfrentará, ya lo, lo confirmó vía Twitter, enfrentará Ajá. a Víctor Ortiz, aquel que perdiera... Eh, por soberano Nocau frente a nuestro chinito Maidana. Así es. ¿eh? Sí. Va a estar, qué, qué suerte, mirá el chino Maidana podría estar, cómo se van dando las ¿Cómo cosas. Cómo se van eh? dando las cosas. Eh, Víctor Ortiz que perdiera con, con Marcos Maidana, bueno, hoy tiene la posibilidad de enfrentar a, a Floyd Mayweather. Bien. Y, y yo, hacerse de una bolsa. Y hacerse de una bolsa, y además un boxeador de prestigio. Millonario. O sea que yo tengo Jonathan sí. Barros, Celestino Caballero, lo que no tengo es la fecha, creo que es en junio. En junio también, sí. Y Celestino Caballero dice y dijo que si no le gana a Jonathan Barros, se retira del boxeo. ¿Y Jonathan Bien. Barros qué dijo? Bueno, que piense en el retiro. <ríe> Muy bueno. ¿No sabés lo que le dijo Débora Alexander a Lucas Maticio, Lucas Maticia a Débora oh, Alexander? No. Es porque esa, esa pelea se viene y buena, pelea, ¿eh? ¿eh? Qué pelea. Sí, hablando de buenas peleas. Ah, te cuento, sí. cortita, el Piguaray va por la Corona Crucero OMB. ¿Eh? El Pi que eh, supo ser campeón del mundo. Sí. En semi pesado sí, en la Asociación Mundial de Boxeo y, y que peleara dos veces con Slot Herdey. Uh -huh. Bueno, eh, ya tiene una nueva chance eh, y estará enfrentando al campeón eh, mundial, eh, versión, bueno, en, eh, Organización Mundial de Boxeo. Esto se llevará a cabo el 16 de julio y enfrentará a nada sí. más y nada menos que Marcos Hook. Mira, me parece que todavía sigo teniendo buena memoria. Dígame. La Federación Argentina de Boxeo, cuyo presidente es el señor Osvaldo Bisbal, ¿se expidió de aquel combate de Gumercindo Carrasco y Juan Manuel Bonani? No, no se expidió para nada. No, pero, y, che. Y escuché algunas declaraciones en, en los campeones en el ring, gente amiga de Buenos Aires, que tiene un programa, eh, bueno, en universo deportivo, y sí. que él decía que. Dio algunas excusas sobre esa pelea sí, sí. y dijo que no tendría que haber hecho ese combate. Eh, dijo, nos pegamos mucho. Eh, él, él dijo que Bonani salió un poquito más golpeado que él. Eh, que él tuvo que pelear en Welter cuando hoy, hoy quiere transitar la categoría eh, Super Ligero, Welter Junior. Y que tuvo que subir de peso porque no le conseguían rivales. Y que bueno, y que por eso sintió tanto las manos. Pero, eh, muchachos, eh, cuidado que ahí no era solo sentir las manos, sino. Sí. Se notó una, un, una, el aspecto técnico muy deficitario. ¿eh? Entonces, eh, Gumercindo Carrasco, eh, sería lindo la revancha. A veces se ponen de acuerdo en un peso, claro, se acercan los dos, baja barrio. un poquito sí, eh, Bonani, sube un poquito él, y por ahí en 64, 65, 64 kilos y medio pueden combatir y hacer Seguro. una linda revancha. El próximo sábado en Luna par probablemente esté Evander Holyfield, Y dice Esteban Libera, el organizador, el sobrino del Tito Lecture, que Sosa Costa en Supermosca, para él, va a ser la mejor pelea. Y por algo lo dice, estarán realmente muy bien preparados los dos. ¿Eh? Qué noche, vamos a compartir Luis Parpaceli sí. en, en el Luna Park. Pero legendario. antes que nada, la antesala en Esportivo América. Sí, bueno. ¿Eh? Eh, yo me despido. Eh, quien les habla, Luis Parpaceli, les agradece enormemente que ustedes estén del otro lado. Gracias por llamar, gracias por participar, gracias por apoyar el boxeo, gracias a las autoridades de la 88.9 Radio Gran Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Será hasta el próximo miércoles. Se despide también Damián Casino. Bueno, muy buenas noches y gracias por compartir y hacer posible este espacio de boxeo que es Boxeo Planeta. Muy buenas noches y gracias por todo.